Buen día, séptima temporada. 26 de agosto, el año de la pandemia. Si pudiera prometerte, Genaro, que pronto volverás a la pileta y a jugar con tus amigos. Si pudiera decirte... Omara que cuando entres a la secundaria va a ser una época hermosa y que nadie te va a criticar nunca, ni como ves o por lo que sea. Lautaro ojalá te pudiera ayudar a conocer al mundo, que vayas de aquí para allá, y así puedas ver que el lugar en el que te tocó vivir no era tan malo. Ojalá Matías tuviera pruebas de que el mundo exterior es mucho más fascinante que el mundo virtual. Isidora ojalá te pudiera garantizar que bailes donde bailes, que estés donde estés, eso que te hace tan feliz nunca va a ser mancillado por alguien que te pueda acosar o molestar. Ojalá, Axelito, que la próxima vez que podamos estar juntos en la Plaza Dignidad, sea caminando tranquilos, tomando un helado, porque todo lo que pasó valió la pena, y Chile ahora ya no es ni tan violento ni tan injusto. Sergito, ojalá que el bar de las sierras se mantengan igual el día que puedas volver. Joaquín, ojalá te pudiera decir que el mundo que te espera está lleno de oportunidades y que vos vas a poder elegir entre las que quieras. Tomás, si te pudiera cantar canciones que te convencen que lo único que te hará feliz en esta vida es el amor. Delfina, ojalá pudiera conocerte y contarte que hubo un mundo en el que los abrazos era lo cotidiano. Ojalá pudiera decirle a mis sobrinas y sobrinas y a los sobrinos del mundo que hicimos todo para que tengan una vida mejor que la nuestra. Pero no les puedo mentir, y solo que me queda decirles que los amo y que la van a tener que pelear a la par nuestra. Estamos por Red 107.9 Mila Clavero por Radio El Grito, 88.5 Los Hornizos, por Radio FM Sierras Come Chincones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día, tratando de entender al mundo. Estegava en la que día séptima temporada Estamos en el año de la pandemia y estamos acá un día más, en un día. En un día, bien, el año la, el primer año de la pandemia. Uy, oh, que sea el único. Hola Gonzalo Hola. Maidana. Buenas Verónica Yarsun González. Saludamos al rezo de los cumpas. Saludos. Adrián Rodríguez. Eh, Clarisa Murano. Eh, bueno, y colaboran Lautaro Zanatelli. Mariano Martín Fortuna. Fortuna Cristian Clementi. Bien. Y mucho más. Y mucho más. Y mucha más gente colaborando, <ríe> por suerte. <ríe> se lo reagradecemos a la gente que colabora con este programa. En este año tan particular que tuvimos que hacer el programa de otra manera tan particular. Sí, sí. ¿Y, y quién nos depara este miércoles? Bueno, tenemos entrevista. Tenemos una entrevista. este, este el jueves se hace la sexta marcha del gatillo fácil. Sí. Es una marcha nacional. Así que bueno, estuvimos hablando con una de las coordinadoras de Córdoba para que nos cuente cómo viene esta marcha. Y también estuvimos hablando con Gabriela, eh, que es eh, desde Chubut, porque, bueno, eh, es docente. Y allá, bueno, está... Ustedes saben que el año pasado también tuvimos que comunicarnos con Chubut, porque eh, viene bastante complicado. Ella nos va a contar, eh, encima con estas circunstancias, cómo la vienen pasando, ¿no? Con Gente, la pandemia, eh, claro, eh, que... ¿Trasca pandemia? Claro, ya venían complicados de hace tres años que vienen ellos en lucha, y hace tres meses, ahora que no cobran, no vieron el aguinaldo, bueno, ella nos va a estar... ¿Quién es el gobernador? Arcioni. Uh -huh. Arcioni. ¿Hablan del gobernador? Eh, sí. Bueno, ahí lo vamos a escuchar <risa> en la entrevista. Sí, y sí. tenemos columnas. Sí, tenemos columnas. María Sadra desde Buenos Aires, como sí, todos los miércoles. Como todos los miércoles Estaba ahí. Estaba bastante... Sálido, <risa> sí, por decirlo de alguna forma. De alguna manera, ¿no? Y bueno, también, sutil, de alguna claro. manera sutil. Exactamente. Y bueno, vamos a tener la tercera columna de Ausencias que duelen con Glaria Escribano. Qué buena columna. Sí. Y tenemos, bueno, tenemos esta vuelta la presencia de Graciela Puebla. Y bueno, lo tenemos ahí en nuestro compañero Hugo Lesca, que bueno, ya va a aparecer que no va a ser hoy. Está creando. Está creando, sí. Estamos sí. esperando esas creaciones. Esto es no es presionar. No. no. O sea, que a mí no me gusta presionar a nadie. No, sos eh, divino. No, y ya para el miércoles que viene vamos a tener la nueva creación sí. de Hugo Lesca. Deja, no, no, buena. Dejalo bueno. tranquilo a Hugo creando, ¿sí? Puede ser, puede sí. ser. Y bueno, como siempre tenemos también eh, notas, eh, es que, notas de de otras cosas que han sucedido eh, alguna nota de medios alternativos que uh -huh. leemos tenemos nuestros audios pandémicos eh, que esta vuelta, bueno, la tenemos a, la tenemos a Tere ah, este, eh, Tere Titiritero, claro, de la casa de los Titiriteros, ahí compartiéndonos cómo viene atravesando este momento lo tenemos a Enzo Vergara también, y a a Laura Ortiz que es una de las Pérez Correas desde Córdoba ah, Capital, mira. Claro. Sí, quiero arrancar, quiero ya. Arranquemos ya, entonces. Bueno, ¿me sorprendes? Te sorprendo. ¡Primerita! Hola amigos del programa Un Día, ¿cómo están? Soy Enzo Vergara y quería pasar a sumarme a contarles un poquito lo que lo que estoy viviendo en esta cuarentena, lo que nos ha tocado vivir a los artistas, a los músicos, eh, que ha sido bastante complejo en sus inicios, realmente eh, en lo laboral todavía estamos frenados, pero, pero metiéndole el pecho a las balas, como se dice, ¿no? Por suerte en mi caso, ahora con lanzamientos... Eh, acabamos de sacar zambas cordobesas con mis amigos los cuatro de cordo y los de suquía que lo pueden encontrar ahí en todas mis plataformas y redes sociales en su verdad oficial para que quiera chusmear un poquito y bueno también contarles que, que nos hemos enfocado en trabajar nos hemos enfocado en hacer en esta cuarentena al margen de, de lo que está viviendo el mundo el país y demás que es tan complejo y tan complicado a nivel económico más que todo eh, Por suerte la música tiene eso de dejarte refugiar en ella y nosotros desde ese lugar estar acá en Mina Clavero con mi familia que también son músicos, eh, nos enfocamos e hicimos un disco en familia que eso va a salir ahora en octubre, así que eso no ha tenido bastante ocupados y no ha tenido bastante entretenidos para para llevar a cabo todo esto que, que realmente fue un cambio a nivel mundial, difícil, complicado pero, pero tratamos de llevarlo de la mejor manera, así que... Lo que a mí me tocó vivir en esta cuarentena ha sido mucha familia, eh, compartir cosas que hacía mucho que no podía compartir con mi familia, ya que yo vivo hace seis años en Buenos Aires, en Capital Federal, eh, y que me haya tocado justo, justo estar acá en el Valle con mi familia y demás, ha sido un placer. Así que, que nada, les cuento mi día a día, fue levantarme, tomar unos mates empezar a, a proyectar a trabajar a grabar porque tengo mi joven estudio así que eso me ha, me ha dado la satisfacción y la, y la alegría de, de, de hacer música todos los días así que bueno les mando un beso enorme muchísimas gracias por permitirme este espacio y contarles un poquito de mi, de mi vida de mi día a día y espero que pronto podamos ir a los programas al, al perdón que pronto podamos ir al, a la radio a compartir un programa en vivo y ahí juntarnos y compartir algo de música. Así que les mando un abrazo gigante y espero pronto, pronto estar en los controles. Enzo Garay de este lado. Chao, chao. Un abrazo grande. Para nuestra Córdoba querida. Cordobés, y cantor, soy el dueño del amanecer. Hasta el alba soy aguantador, y en mil serenatas me suelo prender. Hasta el alba soy aguantador, en mil serenatas me suelo prender. Soy nacido en el viejo abrojado, Pueblo Güemes bueno me dao guitarrear en las barras me con cuentos que negro y la Juana le supe escuchar. Y en las barras me con cuentos que negro y la Juana le supe escuchar. Ya lo sabe por si alguna vez a un más barra bendita Señor. Cuando de cantar se trata yo no puedo decirle que no. Porque este es mi destino Cordovecita re el cantó Cordo va, Cordo va, Cordo va, En la voca la vida crexe Como el trago por la alegría En la docta la vida crece Como el trago por la alegría Cordobesas y cordobes Vino guitarra, amor y poesía Cordobesas y cordobeses Vino guitarra, amor y poesía en la docta cuando amanece Seguro alguien anda despierto Estarán las aulas cerradas Pero siempre hay un boliche abierto Estarán las aulas cerradas Pero siempre hay un boliche abierto Córdoba, Córdoba, Córdoba, viva Córdoba Día, séptima temporada Si podés, quédate en casa Todas las bestias sufrimos sin parar Lloramos nuestras penas en silencio Todos los horrores que recaen sobre mí los canto y los transformo en banda no puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror la pregunta es cómo cre Buenas tardes, ¿cómo están? Este, soy Laura Ortiz, soy actriz y docente de teatro. Quería compartir mi experiencia a lo largo de estos cinco meses que llevamos ya eh, con la pandemia encima. Eh, la verdad que ha sido un tiempo colmado de experiencias diversas. Eh, hubo un primer tiempo de mucha quietud y de mucha contemplación, de estar muy atenta a lo que estaba pasando... Eh, muy atenta también de, de las personas allegadas que pudieran llegar a necesitar algo o este, compañía o, o, o poder cubrir sus necesidades básicas porque bueno yo pertenezco al grupo de artistas independientes vivimos de lo que actuamos día a día y de los talleres que organizamos y, y dictamos y toda esa tarea se vio frenada de golpe, la verdad que fue una sensación abrumadora entonces, eh, bueno, hubo un primer momento de, de estar ahí viendo qué se hacía, cómo se hacía tendiendo lazos y preguntando y, y bueno, acompañando, tendiendo redes y demás como hacemos siempre en general, como hacemos siempre, como ya hemos aprendido, como ya sabemos que es Con, con un colectivo y en este momento eh, bueno, ya se han activado hace tiempo varias cosas en torno a, a acciones concretas de reclamos a, a reuniones a, a intentar volver a trabajar de a poco con protocolos y demás pero poner el movimiento, nuestra maquinaria porque eh, la verdad que si no se, se, se torna muy duro en el sentido económico y en el sentido también de que es nuestro alimento nuestro nutriente ...emocional, creativo, afectivo... ...entonces necesitamos volver a tener contacto eh, directo... ...con nuestro trabajo, con la gente, con el público... ...así que estamos acá organizándonos... Eh, ...preparando la, la vuelta... ...exigiendo eh, la emergencia cultural... ...por supuesto ya sabemos que... ...en términos de políticas públicas... Eh, ...venimos años luz atrás, muy atrás... Eh, eso ya lo sabíamos de antes y ahora han quedado muchísimo más claro y en evidencia me parece que es importante que el público, la gente, la gente que consume teatro que consume música, que consume artesanía, que consume cultura independiente se ponga también este, al hombro la lucha y acompañen estos momentos que son duros por lo demás sabemos que vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho yo creo que cuando llegue el momento vamos a saber cómo llevar a cabo nuestras funciones, nuestros nuestro trabajo de una manera cuidada y segura para que este nadie corre riesgos. Así que bueno, aquí en, en la lucha cotidiana. Un abrazo inmenso. De lo que fue una gran ciudad. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón la respuesta Lloramos nuestras penas en silencio Un día, séptima temporada. Quédate en casa si puedes. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Mis dioses lo que cuando lo sabro perfecto distingo. Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo trillado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a vida... Hola, qué tal, buenas tardes, soy Teresa De la Casa de los Titiriteros Gracias por eh, preguntarme... ¿Cómo he vivido y cómo vivo esta cuarentena? Eh, yo he sentido que me ha tocado pasar la cuarentena en un lugar de privilegio, con condiciones que, que me ubican en una situación de privilegio. Eh, digo, el tamaño de mi casa, que al principio había mucho sol y se podía... Este, podía pasar tiempo en el jardín, más allá de, bueno, de vivir en una zona que, que, que afortunadamente no dejó de ser blanca, ¿no? Con muchos cuidados, sí, eh, aprendiendo a cuidarse con el tema del alcohol, el cajero, que también pasé mucho miedo cuando aparecieron esos primeros casos en dolores, ¿No? y esto que el chico que había estado por acá, que no había estado, que si estuve, que si no estuve, etcétera Eso realmente me dio mucho temor. Pasó también que en un momento donde ya podría haber estado agotada de estar haciendo la cuarentena con las restricciones a los viajes, ustedes saben que a mí me gusta este y, y afortunadamente tengo posibilidad de hacer algunos viajes, Eh, se, me, se, se, se, se, se terminó este pero casualmente eh, mi, mi cuerpo empezó a, a presentarme cosas que hacían que mi atención se ponga se ve que me estaba afectando la inmovilidad la falta de libertad de movimiento Y, por ejemplo, tuve en principio un chalacio, una un, que es una especie de, de, de orzuelo pero interno del ojo, que me, me tuve que dedicar bastante a eso. Y bueno, y el, el, el, debo decir también que yo vivo sola, pero al principio con otras, un par de amigas que también viven solas, nos, nos reuníamos por ahí para cenar, Y bueno, y el después mi cuerpo sí este se mandó el mayor de los avisos. El 12 de junio me caí y me fracturé el codo, con lo cual mi tiempo de cuarentena pasó a contarse como tiempo de yeso. Ahí se me fueron Eh, por, por, por justamente por las mismas dificultades del tema pandemia de, de, de la restricción de algunas atenciones eh, hizo que el yeso lo tuviera 55 días casi 60 días ahí se me fueron dos meses de cuarentena atenta a mi yeso que me iba desde el, desde el, el principio de los dedos de la mano hasta casi la axila Así que allí eso. Y ahora cuento mi tiempo con la rehabilitación, que ya sé que va a ser larga, y como se imaginarán, mi, mi el brazo para mi profesión es básico, ¿no es cierto? Y ahí tengo que agradecer nuevamente todo este tiempo de no poder manejar la ayuda de mis amigas, las compras hechas por las amigas, el llevarme de amigas y amigos no el llevarme hasta las clínicas y todo eso lo tengo también que agradecer y bueno y mmm, sigo este con muchísimas ganas de vivir de de, de, de de hacer mis títeres y eso bueno y eso me motiva a a ponerle todas las pilas en este momento a la rehabilitación A, a seguir teniendo como, como orden prioritario Curar, por un lado curarme Me salió así como un lapsus Pero por otro lado prioritariamente cuidarme Con el tema del barbijo, de la limpieza de manos Yo sí creo que puede ser que haya una vacuna Y que lo considero como una... Un, un punto de esperanza hacia el futuro el otro día compartí mi estado en el whatsapp que yo siento que tenemos un gobierno que nos cuida y, y que yo sé que tanto la actividad que nos caracteriza a nosotros turística y ni que hablar del tema de espectáculos es lo último que se va a a, re, a reprogramar a, a, es lo último imagínense mi sala cada cuánto voy a tener los chicos etcétera va a ser de lo último y no sé si se, si va a ser posible pero pero bueno este yo yo siento que hay gente preocupándose porque no la pasemos tan mal Serán insuficientes las ayudas, no serán quienes pueden cobrar el IFE, quienes pueden quienes pueden eh, acceder a esos préstamos de los monotributistas, quienes pueden tener las ATP, creo que se llaman esas ayudas los los los microemprendedores que, que pueden hacer eso. Y bueno, a mí realmente qué puedo decir de de, ...de la marcha del lunes... Estoy bien no me preguntan... ...pero yo quiero decirlo... ...este... ...somos libres... ...la verdad... ...somos libres... ...y... ...recordemos que mi... ...mi derecho a la libertad termina... ...cuando empieza... ...el derecho a la libertad del otro... ...eso es así... ...eso es convivir... ...en una sociedad... ...y... ...y bien... ...este... Yo creo que aquí lo primordial es cuidarnos y espero que estas manifestaciones del día lunes no nos traigan una una catarata de nuevos casos. Realmente deseo que la gente se haya cuidado, que haya marchado sin amontonarse. He visto pasar coches con mucha gente, he visto pasar coches sin barbijo, en fin. Y hemos visto... el tristes manifestaciones en la ciudad capital así que este bueno eso es todo a seguir cuidándonos eh, gracias por este espacio y quedo a disposición de, de todos para lo que necesiten hasta pronto la ruta del alma del que espera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 Ciudades y charco Playa y desierto, montaña Y llano Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tan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 con material que te toman canto y el canto de que están en mí canto y el canto de todos que siento yo canto gracias a la vida que me da ota estás escuchando Un Día. Estamos acá en Un Día, programa con ideología, y en este momento vamos a hablar con Robina, que coordina la, secta, eh, la sexta marcha contra el gatillo fácil aquí en Córdoba. eso nos va a explicar bien cómo cómo va a suceder eh, este jueves. Hola, Robina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Eh, nos contás eh, cómo se va a dar en el marco, me imagino, con la como ahora son las marchas con el tema de las medidas de seguridad, esta sexta marcha que es una marcha nacional, ¿cierto? Sí, esta es la sexta marcha nacional contra el gratis y fácil, que se va a dar a cabo en distintos puntos eh, de la Argentina, eh, como se viene haciendo en otras provincias, y bueno, respetando, se va respetando el, protoc el protocolo que conlleva en el distanciamiento social y y poder usar el barrijo, vamos a, a estar circulando por la marcha con alcohol en vamos bueno, y eh, tenemos la necesidad, eh, seguimos sentiendo esta necesidad de, de tener que salir a la calle para poder exigir justicia por nuestros pibes que han sido fusilados por la policía. Y en este marco de la cuarentena, eh, se ha cuestionado más que nunca leccionar policial por todos los casos que han habido, ¿no? Y vale recalcar que desde que comenzó la cuarentena eh, han habido seis casos de Gápiz de Fácil eh, y bueno, eso es como que no no nos podemos quedar callados, hay que visibilizarlo y a nosotros como familiares no nos queda otra que que tomar las calles nuevamente para poder eh, exigir justicia con otros pibes y para que nuestras causas decen de ser cajoneadas y avancen. Eh, bueno Y eso, no, no nos vamos a reencontrar este 27 de agosto. Claro, y el reclamo es puntual contra, el obviamente, el gatillo es fácil, pero también el accionar del eh, Poder Judicial también es bastante, deja bastante que desear, ¿no? No estarían conformes. Nosotros cuando salimos a la calle, eh, visibilizamos, eh, son muchas las problemáticas. Eh, el primordial es el, el gatillo fácil, separaciones en democracia los asesinatos en el centro de detención eh, la, la complicidad del poder judicial y de los medios hegemónicos también porque brindan una una noticia errónea de, de los hechos que que se dan a, a conocer eh, y bueno es como siempre como familiares decimos que vamos en contra de un gran monstruo no es solamente llevamos por aquellos policías que apretaron el gatillo y su institución, sino por los de arriba también, que son el gobierno y el Estado, que ellos son los principales responsables de que cada 17 horas asesinan a un PIB a lo largo de a lo ancho del país. Claro, eso también te iba a preguntar. ¿Ustedes ven que hay una manera como sistemática de actuar, ya sea de la parte de la policía y de, y de la justicia, no? Porque esto que pasa en Córdoba se repite en el resto del país de una manera muy parecida, no? Así es, son asesinatos sistemáticos, son políticas de Estado. Eh, lamentablemente, nosotros vamos más allá de la institución policial porque ellos están amparados y avalados por el gobierno de turno, el que sea, que sea de turno, y del Estado. Ellos son los sí, principales responsables de que la policía se maneje con total disponibilidad. Eh, la, el Poder Judicial busca el canto físico y, eh, físico y psicológico de nosotros los familiares para que abandonemos la lucha. Y estamos cansados de la desigualdad de derechos también, ¿no? Eh, es gratis, es fácil, depende de quién eras y de y de dónde eras. Claro, es que se notó mucho el, el, el suceso con este chico de Valentino de las Correas, ¿no? Sí, lamentablemente lamentablemente tuvo que... Eh, este aparato de represor tuvo que cobrarse otra vida más, para que la gente comprenda que la policía no no, no, no, no elige de ser tu social. No hace falta ser un delincuente para que la policía se eh, elige como un acto fácil, para que te quieran armar una causa, para que se amedrenten. Entonces, el caso de Valentino Blas Correa es también un caso de acto fácil, porque escuché por ahí decir que no era caso de acto fácil porque él no, pibio no había dado ninguna Eh, no había dado ningún motivo para que le dispararan, no, si sí es un caso de gatitos fácil, porque esto viene sucediendo hace muchos años con los chicos en los barrios populares, y no, bueno, sin ir más lejos, un caso muy similar al de Valentino fue el de Franco Amaya en Carlos Paz, que también fue por saltearse un control y dispararon por la espalda. Bueno, esto ocurre a lo largo y lo ancho en todo el país, y es todos los al cada 18 horas mueren, piden manos de la parte represiva. Entonces nosotros como familiares y como coordinadora no nos queda otra que tomar a la calle y poder visibilizar esto que nos está pasando. Claro, claro. ¿Y ustedes con, con, ¿con qué apoyo cuentan? yo sabemos con los que no cuentan? ¿Y con, con qué entidades se acercan para, eh, para poder apoyarlos, darle una mano? Eh, no sé, para que puedan eh, contar con abogados, no sé, con asesoramientos... Sí, mira, nosotros somos una pequeña coordinadora, que solo somos familiares, autónomos, e independientes, eh, siempre que hemos hecho alguna actividad o algo, muchas rifas, eh, la mayoría de las veces está viendo nuestro bolsillo, pero hay un gran eh, detalle que cuando llega el momento de sacar ese marca de, de la calle, eh, hay muchísimos, mu muchísimos compañeros que nos acompañan, tanto de organizaciones eh, territoriales, sociales, barriales, eh, políticas eh nos acompañan y hacen su aporte para poder eh, sacar adelante esta marcha, ¿no? Nosotros no tenemos un abogado eh, para la coordinadora, pero siempre que hemos necesitado la ayuda de algún compañero, este eh, se, se nos ha brindado. Eh, y bueno, eh, estamos acompañada de muchísima gente. Ah, bien, bien. Eh. Eh, bueno, Romina, ¿qué es eh, algo más que para agregar que es... Eh, reiterar la invitación para este jueves en Córdoba, Capitán? Sí, les invito a todos que puedan participar este 27 de agosto a las 16 horas desde Colón y General Paz a la sexta marcha nacional contra el gratuito fácil que, sí, bueno, sabemos que estamos atravesando eh, una pandemia pero estamos eh, a basarnos en un protocolo, tratar de, de, de cumplir con todo lo que lo que pide el protocolo, el distanciamiento social el alcohol, el barbijo Y bueno, es muy importante que el barrijo no nos calle eh, ante tanta injusticia y ante tantas muertes. Bueno, Romina, eh, esperamos que también que se sube mucha llanta eh, este jueves, porque realmente lo que hemos visto, lo que ha, en realidad, se sabía, pero como que la pandemia ha recrudecido todo más, y bueno, ojalá que cuenten con el apoyo de mucha llanta. Acá de Mina Clavero también nos vamos a estar apoyando. Así seguramente va a ser siempre, gracias eh, gracias siempre a muchos compañeros, siempre la marcha ha sido multitudinaria, eh, así que en esto estamos tranquilos que que a pesar de que estamos a través de nuestra pandemia vamos a estar bien acompañados. Bueno, abrazo grande desde acá. Muchos abrazos, gracias. Por favor. Gracias. Así es que, pues, como Un día, séptima temporada ¿Cómo que cómo Un ¿cómo programa va? con ideología Todos es que son iguales, ¿no? Unos abusivos, corruptos Hijos de su... Disculpen mi exabruptos Vaya usted y chinga toda su reputísima y puta madre Pinche policía, naco de mierda Policia de mierda, cierre la boca y abre las piernas Es revisión rutina así que nada le sorprenda Me caíse en la verga por tu pinta y por tu placa Cuando hablemos los raperos no sea puto alce la cara Verdad que no es lo mismo pinche puerco maricón demanda por la verde, usted también la consumió de la misma forma que un día se acercó y me la quitó, le voy a aventar un 50 y diga que usted ya comió putos puercos, los calle en la verga milla el pueblo, son ratas con chalecos pagadas por el gobierno, su pose de maloso no, no me espanta si tu vida es una mierda, si te quitan esa placa que pa' toma amor verdad que el vergazo dolió, pa' tener un puesto chido, a cuantos no se la mamó siempre abusa de la gente con su pinche revisión, si cuando atraparon al chido en su cara se le escapó, pa' pronto te pito a mandado en todo el golfo Y la grifa que tú buscas la consumimos nosotros Los monstruos son ustedes en toda la colonia Los monstruos son ustedes con todo lo que nos roban Se enojan toda viejos de toda su pinche madre Ya solten mi funky y aún así quieren que pague No mames, deje de chingar y ya trabajen Pero el perro siempre es perro y ladra cuando tiene hambre André, vaya de putito con el peña Y dile de mi parte que su vieja está bien buena Tú y el indio ese agarradito de las manos Van y chinguen a su madre Por Por usted nadie diem votam. Policía, vostè no me intimida, caminó de noche y día. Suena tu sirena y no espantas a mi jauría. Te llama ser la ley y tus esposas ni lastiman. Policía, vostè no me intimida, camino de noche y día. Suena tu sirena y no espantas a mi jauría. Te llama ser la ley y tus esposas ni lastiman. No la no Hoy te Pinche rata, mano arriba, estese que quieto Subase inojima, noche yo se la completo Que va usted a ser Pablito porque se me hinchan los huevos Si tienes familia, no me importa, yo sí duermo Así va a estar el pedo, te vas a chingar Te cambiamos de patrulla pa' que no nos salga mal Ponemos en el cohete tu huella dactilar Hay algunas cosas que no se pueden cambiar Hoy te toca a ti, pinche puerco, hijo de puta Ya viví un infierno, pero a ti no te preocupa Tengo lo que quieres, es más, tengo lo que ocupas Pago tu salario y los coches pa' que presumas No te interesa mi familia ni aunque yo soy quien los cuida Ojo por ojo y me vale verga tu vida Querías maldado y la maldad es quien te mira La gente humilde en un demonio convertida Policía, usted no me intimida Camino de noche y día Suena tu sirena y me no espantas a mi jauría Te llama a ser la ley y tus esposas me lastiman la Policía, usted no me intimida Camino de noche y día Suena tu sirena y me no espantas a mi jauría Te llama a ser la ley la ley y tus esposas ni lastiman A <risa> en Facebook Como un día, programa radial Rack y suamnie un bueno Cosa un yalai I don't know what you're saying, but Dos mujeres mapuche aparecen muertas por ahorcamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que una madre mapuche y su hija se suiciden al mismo tiempo sin existir antecedentes que justifiquen el hecho? Pues hace unos días, Iris Rosales Quiñilén, 53 años, y Rosa Quintana Rosales, 17 años, madre e hija de la comunidad Juan Pinoleo, en Ercilla, Chile, aparecieron ahorcadas en su vivienda. Se dice que una mujer mapuche no se suicida, menos cuando participa de una lucha por la recuperación de tierras y los derechos de su pueblo. Jan Camillapán, vocera de la Red de Mujeres Mapuche, plantea lo sospechoso del suceso toda vez que ha habido una pronta intención de Fiscalía de exponer la tragedia como un suicidio sin intervención de terceros. Hace unos meses fue asesinado el comunero Alejandro Treuquil en una emboscada por balacera que aún no se ha esclarecido. En 2016, la activista mapuche Macarena Valdés también apareció muerta por ahorcamiento en su casa. Estaba llevando una lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austriaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa. Por este suceso, también se determinó un aparente suicidio repleto de dudas y pruebas que misteriosamente desaparecieron. Si existe un terrorismo en la Araucanía, este es fagocitado por los monopolistas, los latifundistas, bajo el amparo del Estado oligárquico. Recordemos que a fines del siglo XIX, el Estado oligárquico condujo una sangrienta expedición militar en el Gualmapu, empujando las comunidades mapuche a reductos, asesinando campesinos chilenos, expropiando tierras con la fuerza y asentando en la zona a inmigrantes europeos. Con el asentamiento del neoliberalismo, aumentó la presencia de los monopolistas forestales, las hidroeléctricas, los cuales suelen apoderarse de miles de hectáreas, dañando suelos, produciendo sequías, alterando el curso de los ríos, afectando la biodiversidad y amedrentando a pobladores de la zona con amenazas o compraventas forzosas. Estos han establecido alianzas con los rancios terratenientes latifundistas de la zona. El estado oligárquico hace uso de sus medios de propaganda para promover que las comunidades mapuche son terroristas con supuesta presencia de guerrillas ultraarmadas, utilizando esa excusa para militarizar la zona y garantizar la seguridad de las grandes empresas y usureros de la tierra. Bajo esa realidad Son algunas comunidades mapuche y campesinos los que han enfrentado cara a cara a estos gigantes, denunciando sus prácticas desmedidas, el daño ambiental junto con empeño por la justa recuperación de tierras, la cual se ha llevado mediante la legislación chilena y no por la violencia. Lo cierto es que el capitalismo salvaje y sus sostenedores están dispuestos al complot, al asesinato, la mentira y todo tipo de confabulaciones para continuar la acumulación descontrolada y la usura. Firma Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos. Para el programa Un Día, Cristian Clementi, Radio Tinku, 107.9, Radio Comunitaria de Mine Clavero. poema del poeta paulo villablanca dedicado a su señora el poema lleva por nombre alicia para alicia Raín y la versión en guitarra se llama fuerza de mujer mapuche Pies de tierra, raíces profundas, pies de historia, mujer de madera, son de servicio y van de visita, son apoyo y conversación. Esos pies no son tuyos, son de todas las mujeres mapuches, que como estrellas en el cielo, siempre están. Te reconozco humilde y poderosa, te siento firmeza y valentía, logras ser pueblo y naturaleza. Te moldeó la libertad, que te dio formas, a campos, a flores a piedras, a y huerta. Sune buen, llenar, metal, no és per a sí Un día programa radial con ideologías todos los miércoles de 21 a 24 por radio Tinku 107.9 siento mi pulso en la... ausencias que duelen si yo llegara a desaparecer o si alguien llegara a desaparecerme.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 En estos años de búsqueda de mi hijo Leonardo Judicelo he reflexionado acerca del fenómeno de las desapariciones encontrando más preguntas que respuestas. Entre ellas, ¿quién es un desaparecido? ¿Qué derechos tiene? ¿Y cuál es el impacto psicológico que este suceso le produjo y las familias, las familias de los desaparecidos y afectos cercanos? ¿Cuál es el impacto psicológico que produce la desaparición de un ser querido? ¿Y cuáles son los derechos que les asisten? ¿Y la comunidad? ¿Estamos preparados para enfrentar una desaparición? ¿Cuál es el rol del Estado, de los gremios y de los movimientos sociales frente a una desaparición? ¿Quiénes más buscan personas? ¿Cuál es la legislación existente? Y en este desfile interminable de preguntas... Encuentro con expresiones artísticas Como el como gran parte de las obras de Alonso Que logran frente a la mirada del espectador Transmitir los sentimientos más profundos Frente a la desaparición de su hija Desde la literatura Ana Iliovich en su libro El silencio Logra transmitir sentimientos desgarradores De la horrorosa experiencia que le tocó vivir Cuando fue secuestrada durante la dictadura de Videla Los músicos También han recogido el fenómeno de las desapariciones en el mundo y numerosas películas y documentales, entre ellas la película Into the Wild, que narra poéticamente la búsqueda de una joven de su hermano, quien dejó su familia por decisión propia. ¿Y la filosofía? ¿Qué producción de pensamiento existe? Hoy leeré una reflexión filosófica en torno a las llamadas desapariciones voluntarias, Desde la mirada existencialista occidental de Heidegger, Sartre y Camus, para desembocar en la mirada mágica de Castaneda, escrito por César Judicelof. hace una vez la filosofía una actividad otrora considerada esencial que los procesos hegemónicos de un proyecto global desacreditaron paulatinamente y prácticamente erradicaron de la vida cotidiana si el capitalismo es un etos basado en nuestros intereses más mezquinos el proyecto global nos aleja definitivamente de la responsabilidad individual de autor proclamarnos esclavos en aras de convertirnos algún día en amos es en ese punto donde es crucial inhibir nuestra propensión natural a la filosofía sin embargo a todos nos llega ese día en que nos damos cuenta de que somos seres arrojados al mundo este concepto de Heidegger fue un hallazgo porque no fue un hallazgo se despega de la mera observación ontológica del Dasein traducido como ser ahí, o sea, el ser humano en plena existencia. Heidegger sostenía que la filosofía se había olvidado del ser, y tal afirmación se ve corroborada con el simple hecho de que cualquier ser humano se le hace ardua la tarea de comprender algunos de los conceptos más célebres de la filosofía expresados desde la metafísica o la fenomenología, pero en cambio todos entendemos sin dificultad lo que significa ser arrojados al mundo. Era necesaria una filosofía situada concebida desde la propia existencia a partir de esa angustia existencial que nos revela haber sido arrojados al mundo dejamos de sentirnos en casa comprendemos que se puede existir de manera auténtica o inauténtica o propia o impropia siendo esta última el modo de vida completamente inmerso en lo que el filósofo llama el uno el uno se refiere más o menos a los mandatos sociales, el deber ser, los códigos que aprendemos para desenvolvernos de manera automática en nuestro tránsito por la vida. Estar en el uno es alejarse del yo para ser nadie y su lenguaje es lo que denomina habladuría. A partir de la comprensión de que como bien sintetiza Sartre Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Nos debatiremos entre lo que nos es familiar o dado y el intento de desarrollar nuestro propio discurso que aleje del lado la habladuría. No se trata de valoraciones morales entre lo que significa arrojarse a una posibilidad propia y una impropia de nuestra existencia, sino de entender que, que existir es anticiparse así estando ya en el mundo. Parece bastante evidente que cualquiera de nosotros identificará plenamente con los resultados de este análisis ontológico independientemente de la etapa histórica en que nos encontramos, lo cual también demuestra la afirmación última de ser y tiempo, obra referida de Heidegger, a saber... Cada uno existe en su propio tiempo, que no se manifiesta como sustancia, sino más bien como actividad. No es un qué, sino un cómo, un ordenamiento significativo hacia la muerte. Lo que sí cabe preguntarse es si con el transcurrir de los años no ha cambiado radicalmente el uno. No sería la dinámica la que ha cambiado, sino el hecho de que el uno ya no es solo ese conjunto de mandatos o normas que vamos aprendiendo inconscientemente para volver a desenvolvernos cómodamente en el mundo de los otros. El uno es una fuerza totalizadora y opresora. Cuando nos invade la angustia existencial, no sólo nos resulta impensable desafiar a esa fuerza totalizadora en pos de la posibilidad más auténtica para nuestra existencia, sino que transitar la existencia de manera impropia y arrojada al Uno nos resulta también doloroso. El proyectarse subsumido en el Uno no sólo ha dejado de significar la renuncia a lo auténtico para sentirse en casa, sino que representa el acto de abrir la puerta de tu propia celda, que es un lugar difuso y oscuro, donde se nos obliga a vivir de una manera, pero nadie sabe cuál es esa manera. Es oportuno aquí hacer un paréntesis para referirse a lo que según Camus podría representar una tercera posición, no sólo viable, sino entendible en virtud de la lógica absurda que rige cualquier existencia, el suicidio. A pesar de ser considerado un existencialista, está claro que Camus se sale del existencialismo para justificar esta propuesta. Heidegger tenía resuelto este asunto Cuando habla sobre la muerte Señala que es la posibilidad más propia de la existencia del Dasein Puesto que es la única no intercambiable O sea, todos morimos Y en ese momento es la única opción posible Y al mismo tiempo la muerte puede comparecer en pleno desarrollo de cualquier posibilidad Con esta certeza ya tenemos algo que nos es propio de manera inapelable. Por lo tanto, la existencia propia o auténtica está necesariamente vuelta hacia la muerte. Sin embargo, ello conlleva un misterio que Derrida consideraría la aporía de la existencia, a saber, que la muerte es precisamente el fin de la existencia, que consiste en la concreción de posibilidades. En síntesis, la angustia nos interpela acerca de las modalidades de existencia posibles y en caso de no poder cargar con tanta contradicción, siempre queda la opción de escaparse de la dialéctica existencial mediante el suicidio. En el contexto de esta razón ontológica actualizada, es quizás donde se producen las desapariciones voluntarias el desaparecido cree encontrar una salida existencial sin renunciar a la existencia. Aquí conviene repasar las primeras ideas de ser y tiempo. Naturalmente el Dasein, ser ahí, se relaciona con los entes o seres de diunas de posición afectiva, no cognitiva. Lo que constituye su mundo Está conformado por seres a la mano que incorpora su mundaneidad en calidad de útiles. Este mundo de practicidad que constituye su estar en, pero a la vez el Dasein se relaciona con otros Dasein, lo cual constituye su estar con, que es el modo de estar en el mundo por el cual accede al uno. Cuando su disposición afectiva adopta el modo de angustia, algunos Dasein arriban a la idea de que lo que se condujo a esa angustia fueron esos dos aspectos de estar en el mundo, el estar en y el estar con. Por lo tanto, bastaría con desconectarse de ese espacio de seres a la mano y alejarse de todo aquel que haya constituido de alguna manera una puerta de acceso al uno. Heidegger habla de cuidado, como el modo de ser del Dasein en relación a los seres que le importan. Esa forma de ser lo ha conducido a la desazón en que se encuentra. Romper afectivamente con todos los seres de los que cuida y salir del espacio que le es familiar le daría la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez conociendo las reglas de antemano. Hay distintos grados de ruptura, probablemente proporcionales al grado de desazón, no confundir con depresión. Toda desaparición contempla dejar atrás un espacio físico y un entorno humano, pero la opción más radical consiste en tratar de arrojarse a un reino salvaje en que rijan las leyes naturales, puesto que el uno ahora es globalizado. El desaparecido creerá estar esquivando una razón ontológica, sin embargo, lo más probable es que a lo sumo llegue a cambiar su disposición psicológica. Necesariamente volverá a ocupar un espacio de seres a la mano, canalizará su modo de ser del cuidado en otros seres que aparezcan y no erradicará de sí la desazón que no tenía que ver con el entorno que lo condujo hasta ahí, sino con la revelación siempre presente. Un río de nada discurre detrás. Es el río del tiempo, que corre desde un futuro que todavía no es, pasa por una hora en espera y se dirige hacia un pasado irreversible. Modo de epílogo, Camé cabría mencionar que los desaparecidos voluntariamente son cada vez más, al igual que las personas con patologías mentales. Parece tristemente atinado considerar que la pseudoeticidad del mundo globalizado restringe progresivamente las per se condicionadas libertades ontológicas y normaliza el comportamiento psíquico a tal punto que, que a quien resista la tentación de abandonar la existencia o resignarse a que el Dasein existe en tanto ser oprimido, solo le queda evadirse. La cuestionada antropología, que a su vez es incuestionable existencialismo de Castaneda, nos tiende un profundo misterio a través de su célebre chamán Don Juan Matus, cuando al indagar... Acerca de su desaparición voluntaria le pregunta cuál es su rumbo. Don Juan responde, siempre estoy volviendo a casa. But an empty cup by I ask silently all my destinations will accept the one that's me so I can breathe circles that grow and there small people after lives they say good night to wives never know and a mind full of questions and a teacher in my soul and so it goes Closer or i have to go only like gravity are places that pull Never there was someone to keep me at home It would be you Everyone I come across in cages they bore They think of me and my wandering but I'm never But I'm pure in all my thoughts, I'm alive Wind in my hair, I feel part of everywhere Underneath my being is a road that disappears Late at night I hear the trees there singing I find a way to be Tell me a satellite forever but 10 I knew all the rules, but the rules did not know me. de ser libre levantando una copa vacía me pregunto silenciosamente si acaso todos mis destinos aceptarán a la persona que soy y así poder respirar por debajo de mi existencia hay un camino que no está más ellos piensan en mí y en mi vagancia pero nunca fui lo que ellos piensan tengo mi indignación pero todos mis pensamientos son puros estoy vivo Soy como un satélite que se mantiene por siempre en órbita, mientras encuentro una manera de ser. Conozco las reglas, pero ellas no me conocen a mí, y eso está garantizado. Programa Radial con Ideologías. El 22 de agosto de 1972 se llevó a cabo la masacre de Trelew, vamos a recordar el hecho en la voz de uno de sus testigos, nota dada en el año 2012. el día 22 a la noche eh, los a las 3, y la 3 y media de la madrugada entonces cuando mi jefe me pasa a buscar me dice che Miguel viste que mataron los 19 que había en la base uh, digo la puta madre que hijo de puta no si sí, me dice los mataron entraron hablaron con uno de los dueños hablaban con uno de los dueños que estaban querían comprar 16 cajones yo me di cuenta enseguida 16 había entrado 19 digo bueno tres no mataron a la noche a las 12 menos cuarto sería a las 12 antes que terminara el 21 el 22 eh, mi, yo estaba la, el dormitorio mío daba sobre la avenida Gale y la ventana sobre la calle entonces Yo escuché que pasó algo, frenó algo de golpe, un camión Bueno, debe ser algún vecino algo Entonces me golpea a la, la ventana Y bueno, yo me levanté Y le digo, ¿qué pasa? ¿Eh, ¿Miguel marilego Sí Dice, por favor, no puede acompañar a la base Me acuerdo que nos subieron al camión Nos hicieron dar la vuelta así Y ahí pararon y nos bajaron me bajaron, lo bajaron a mi jefe, que él traía las cosas de trabajo dentro de la cabina. Entré al pasillo y antes dobla a mano derecha donde estaban todos los cajones en el piso ahí, los 16 cajones. De este lado estaba en una camilla, había una, dos, tres camillas. Y ahí vi a una mujer que estaba desangrándose, ¿viste? Todo le salía todo por por la por la boca, estaba todo llena de sangre. Y me llamó la atención, porque estaban... No le daban pelota. Se estaban desangrando. La habían dejado para que se terminaran de morir ahí, ¿viste? Para después pasarla. Tiene un colimbita, ¿viste? Me parece que estaba... Era más colifato que la mía, la pobre muchacha, pobre pibe. Me dice jefe, dice, nosotros no lo matamos, ¿eh? Dice, lo mataron los de la tirita. Yo no entendía un carajo lo que me estaba diciendo este loco. Me dice, lo mataron las tiritas, dice, lo mató... Sosa y su pandilla. sí estaban los cuerpos de un lado, había ocho y del otro lado había ocho. No sé qué impotencia me agarró y qué bronca me agarró, porque se estaban desangrando todos. Y empecé a mirarlo a todo uno por uno, y todos tenían impactos de bala, todos, todos, todos. Y, y me llamó la atención, por eso yo les sabía los nombres, porque en la cabeza, en la parte de acá del hombro, todo acá, tenían una bolsita de plástico donde habían sacado los plomos y lo habían dejado. A este le metieron 4, a este le metieron 5, a este le metieron 6, a este le metieron 7. Y hasta que llegué, casi con el nombre de con el nombre de cada uno. uno. Haymente que eso que llamaba entonces ahí cuando eh, me encuentro con Pujada, con Mariano entonces a Mariano, el que más le habían pegado tenía como, no sé, 10, 12 plomo, tenía necos y después había una la Sabeli este, que no tenía impacto de bala no le veía impacto de bala pero le veía que estaba corriendo sangre tras la cabeza ¿ves? le salía la... entonces meto la mano porque no teníamos guantes, nosotros no usábamos guantes esos tiempo toqué así y ahí vi que le, el, le habían rematado, le habían pegado el tiro atrás de la nuca y sin orificio de salida. Entonces cuando terminamos, se vino la madrugada, se hicieron las 7 de la mañana, las 6 de las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 del mediodía, y yo ya empecé a sospechar yo le dije a... estábamos solitos ahí en lo habían dejado un costadito junto con los cajones estábamos el dueño de la empresa y yo y le digo viejo me parece que esto no quiere que volvamos esto no van a hacer miedo si hiciéramos los únicos testigos que tenían estos tipos había que callarle la boca sí o sí y por ahí apareció ese que me había hecho que me diera un café y dice bueno a ver hay que llevar a esta gente a Tarejo. ¡Oh, qué alivio! Dije yo. Llegamos a la empresa, mi jefe bajó y se fue para adentro. Yo bajo, más piola, coso y el tipo cuando me dice ¿Vos no viste nada? Me dice ¿Vos tenés un hijo muy chiquitito? ¿Tenés un hijo muy chico? ¿Vos no viste nada en la base ni estuviste en la base? Yo quedé sorprendido y a la vez quedé... No, no, no supe decir nada, me callé. Y me callé eh, por 30 años. Cuando llega el 2003, Néstor, ahí sí. ahora Ahora sí, ahora tengo la garantía para hablar. Ahí fue cuando me fueron a ver a casa y a ver si... Quería hablar y dije que sí, vamos a hablar. Yo eh, con las amenazas viví siempre. Eh, yo lo que quería, como le dije al otro día al presidente, ahí en eh, cuando tuve que ir a declarar, eh, lo único que yo pido cuando me despedí del tribunal, les pido a todos ustedes, aparte de decirles gracias, muy amable le pido que se haga justicia que se haga justicia lo único que pido es es que haya justicia y se hizo che. se hizo el 15 ahora de eh, de octubre donde la familia creo que está contenta temporada Un programa con ideología. Escuchan a la gente que comienza a pregonar Que hay un tiempo que termina y otro tiempo que va en paz Como chacal sin cervantillo Como ratón sin ratonera Como la novia sin anillo Como colón sin caravela Si, sí, se están quedando solos Quedan dos solos, muy solos. Uh! Los que viven y sonríen a pesar de la impiedad, los que llevan en la raza la virtudes del mamar, los que son crucificados en el nombre de la paz, los mismos que se enfrentan a la ira de Goliath Con las piedras del coraje recogidas al azar Y construyen la muralla para el día que vendrá Como jazmín de primavera Como la madre con el niño Como la luz salvadoreña Como el fuego con la leña Los eternas curiosidad, los que miran a la luna como bola de cristal, los que sueñan con su napica y el paraíso, son los mismos que entre los que se afanan y no coinen, y a la gente que comienza a temblar, que hay un tiempo que termina y otro tiene un Un día programa radial con ideologías Buenas noches equipo de un día y audiencia de la Tinku. les habla Graciela Puebla para compartirles dos notas que han aparecido en los medios y que reflejan lo que está pasando en Córdoba como suele suceder todos los años en agosto principios de septiembre cuando el fuego devora el monte nativo tenemos que tener en cuenta eso el fuego siempre se desata sobre el monte nativo casi siempre sobre zonas rojas que supuestamente están protegidas por eh, leyes ambientales y nunca se ensaña con cultivos de soja, por ejemplo. La sequía se extiende por toda la provincia. Sin embargo, el fuego siempre se desata, se ensaña con el monte nativo. En esta oportunidad han aparecido voces este, importantes, voces comunes, eh, que saben del tema, voces que se animan a denunciar lo que está pasando, que hablan de las causas y que señalan a los responsables. Les voy a compartir ahora un escrito de Pablo Sigismondi, que es un geógrafo cordobés a quien tuvimos el placer de escuchar el año pasado en la versión 2019 del Córdoba Mata, Y que en este caso ha publicado una nota eh, cuyo título es Córdoba Arde. Y dice así. La extensa columna de humo y cenizas avanza hacia el sur, desde el incendio en Charbonnier, cubriendo el lago del embalse de Río Tercero a más de 100 kilómetros de su inicio. Miles de hectáreas ya calcinadas aparecen al este del fuego. Mientras marchamos a convertirnos en una provincia de refugiados climáticos. La tragedia está servida en bandeja por un gobierno negacionista que nos ha arrastrado hacia el apocalipsis medioambiental. Y esto recién comienza. Arderán nuestros bosques y nuestras sierras con incendios cada vez más prolongados, grandes y de mayor duración, porque quieren ignorar que, a medida que el calentamiento global extiende el periodo seco las condiciones cálidas alimentan más incendios desde hace más de dos décadas la satrapía cordobesista se burla de la sustentabilidad ecológica en función de poderosos intereses económicos mientras nuestras sierras se queman de manera sostenida la atrapía de foresta y reprime cierra caminos de uso público en la calera o avanza sobre el bosque nativo Zona Roja en la cantera El Gran Ombú, o nos llena de concreto las sierras con emprendimientos inmobiliarios para la casta. Las evidencias geográficas desmienten por doquier la propaganda oficial. La satrapia cordobesista nos está transformando en refugiados climáticos por incendios, inundaciones, contaminación plaguicidas, tóxicos, minería no vemos o no queremos ver la desolación del daño medioambiental producido pues ahora a olerlo sin olvidar que en sus cenizas respiramos nuestras propias vidas y nuestro patrimonio natural y cultural de refugiados socioambientales texto entonces de Pablo Sigismondi geógrafo cordobés que remite a los incendios que están devorando una vez más el monte nativo en la zona de Capilla del Monte y también en Cosquí. La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es. comparte todo, sin mirar quién soy, la naturaleza te habla, te habla. y mensajes claro No hay por qué entender Imprícitamente todo Lo cubre No hay que preguntar La naturaleza te habla, nanay no conflicto ni necesario sa flamea que alguno comunicación común ion nada que esperar. Siempre y unión no hay duda ni nada. No no hay tin te habla no hay que descifrar tu mensaje es amplio cubre de paz comprende todo todo lo que es comparte todo sin mirar pienso en la naturaleza te habla no hay conflicto necesario usar lenguaje uno comunicación comunión nada que esperar sencillamente unión no hay duda Hey, bang, bang, bang, bang, bang, little lady, dang No matter what no matter time you want, to mind, that's mind. the way it is, brother Love is the only way Yeah, we yeah, are yeah, yeah, yeah. escuchando un día. Vamos a escuchar ahora lo que escribió Luciano De Vane, que es un educador, tallerista, un comunicador popular y que también fue representante de la Defensoría del Público en la provincia de Córdoba. Luciano Devane dice, Ese humo huele a dinero y a ese incendio lo prendieron los que están dispuestos a incendiar el mundo a cambio de unas monedas. No es azar, ni accidente, ni proceso natural, ni tropiezo trágico del destino. Es nafta común en un bidón de plástico semitransparente que compró un peón Y pagó con el mismo billete que le dio un patrón que vive lo suficientemente lejos de las llamas como para no temer por las consecuencias. Lo saben los vecinos, los bomberos, los intendentes, los pájaros que huyen, la señora que vio venirse el fuego sobre el alambre de la casa, la policía local, el zorrito calcinado, el legislador que tiene casa por la zona, el almacenero, las familias de la aristocracia de pueblo cuyos hijos se conocen y se casan y van a las mismas fiestas de 15, las víboras que ahora aparecen en los patios, la maestra que educa a los hijos de los evacuados, el gobernador y el señor del plan provincial contra el fuego que sale en la radio y lee un informe chamuscado que siempre dice lo que van a hacer, pero nunca dice qué pasó. Lo saben los mapas en donde los especialistas marcaron qué zonas no deberían poder tocarse para hacer negocios porque son monte necesario para garantizar la vida. Para garantizar la vida. Y justo eso se quema. Mira qué casualidad. Huele a humo y bicho quemado. El dinero con que se pagan. Los departamentos en las ciudades, los dólares blue del mercado negro, las coimas que te hacen mirar para el otro lado, las camionetas de andar por la plaza para que te vean pasar, la cuota de la universidad privada, y el nuevo campo comprado barato porque está en zona protegida, pero que ni bien te descuides, vas a ver que también se va a quemar. Palabras entonces de Luciano de Devane. Compartimos de esta forma lo que han publicado hoy dos eh, cordobeses que denuncian lo que está pasando, que hablan públicamente de esto que es un secreto a voces, y que tiene que ver con las complicidades que permiten que los incendios sigan devorando el monte nativo. Estas, estas complicidades se entrelazan con los empresarios, que pueden ser del rubro inmobiliario o del agronegocio, sojeros completamente, la dirigencia política y el poder judicial. Sin estos tres componentes el fuego eh, no podría seguir ensañándose con el monte nativo. Otras eh, voces han escrito hoy, como Darío Ávila, como Federico Copta, gente que viene trabajando hace muchos años con estas temáticas, y que es eh, permanentemente acallada por los grandes medios, porque justamente denuncia el extractivismo y los grandes negocios que hay detrás del agronegocio, de la minería y del efecto devastador del fuego. La idea es que esto... Se difunda lo más posible, que la ciudadanía tome más conciencia de la que tiene y que de una vez por todas podamos frenar esto que es un ecocidio. Porque no solamente eh, el fuego devora las plantas, el fuego arrasa con todas las formas de vida, vegetales y animales, pero también destruye lugar donde viven campesinos, donde viven personas. El fuego devora arrasa y Córdoba está ardiendo en este momento. si podés. Seguimos acá en un día, programas de ideología, bueno, es la de todos los miércoles con el pacífico, tranquilo... Mario Sadra, salvo que haya pasado algo que lo haya sacado de esa paz tibetana. Hola, Mario. Haciendo con mucha corca, así que no provoquen. Es especialidad. No te voy a llegar al pacífico. Es especialidad. ¿Qué tal? No, no entiendo por qué te podrías enojar. ¿Ha pasado algo? ¿Alguien dijo algo indebido? Eh, permanentemente, pero además tiene un agravante... Eh, porque que eso digan desde el lugar de lo que desde de un lugar de pertenencia que tiene que ver con los grupos empresarios y que tiene que ver con los intereses que ya sabemos que representa el liberalismo el macrismo etcétera es que, bueno pero que se diga desde adentro aunque nunca fue una persona plenamente del campo popular me refiero a, a eduardo dualde no este mei que verdaderamente no no se, no se puede decir que ese tipo pertenezca al campo popular ni al peronismo. Pues la tradición del peronismo siempre es el que, es, que gana conduce y el que pierda compañía. Y verdaderamente estar haciendo lobby para un golpe de Estado, sumarse a un proceso de desestabilización que para mí tiene fecha de inicio, que es el día que se ganaron las pasas. Es decir, el lunes siguiente recorremos todo que... Macri dejó que se produjera una corrida cambiaria con la consecuente evaluación altísima. que Eso siempre va en detrimento del poder adquisitivo y de la, de la estabilidad emocional y económica de los trabajadores y las trabajadoras. Los que se perjudican siempre con ese tipo de, de corridas son los los asalariados Entonces, eh, vemos que ahora el Grupo Clarín responde también con una compra de millonaria de, de, de, de BIC, que eso lo respondió en dólares en el exterior, y produce una corrida que de nuevo genera una devaluación, y atrás se suma este delincuente de, de, de Dualde a avalar y a posmonar ese proceso, y verdaderamente, si bien sabemos que hay un proceso de desestabilizador en marcha, del cual forman parte los anticuarentenas, los que marchan, los que incitan a la gente a salir incruentemente, a que se generen más contactos para hacer colapsar el sistema de salud, a riesgo, y a, a riesgo de vida no solamente de los que para ellos son opositores, sino de los propios también, lo que habla de nivel de perversidad este bastante importante, no porque hasta acá estábamos acostumbrados que los sectores políticos de derecha perseguían a los opositores de izquierda por simplificar de alguna manera. de acá que ponen en riesgo la vida de quienes también son sus simpatizantes y tampoco les importa nada. Entonces creo que los niveles de de, de locura, de, de criminalidad, de, de falta de escrúpulos, de humanidad que tiene esta gente, no los ubica para mí, y lo digo de verdad a veces, no lo para mí dentro del espectro de la oposición, sino directamente eh, en el espectro de los enemigos del pueblo. Es eh, decir, estos tipos no juegan con las herramientas democráticas de esperar elecciones. De hecho, desde, eh, como vocero de estos sectores del estadio, si no, sale a fichar el fantasma de que no llegamos a las elecciones intermedias el año que viene. Entonces, no son opiniones que tengan un fundamento porque vos le hablas con algunas campañas de sustitución le vale, pero cuáles son los fundamentos, cuáles son las fuentes, cuáles son los indicios. Hay, hay opiniones que describen digo yo la realidad y hay opiniones que la fuerzan la crean. Y en el caso de donde estamos en este segundo caso, con hay determinadas opiniones determinadas este eh, declaraciones que no están describiendo una realidad sino que la están inventando. Mario, con ¿Qué tal? ¿Cómo anda Gonzalo sí. un día? Sí, te, te, te interrumpo para preguntarte, para que saber si no hay algún tipo de acción legal que le quepa a Valdez. Yo creo que sí, porque la Ley de Defensa de la Democracia, de la época de Alfonsín, lo tiene considerado. Mm -hmm. Ahora, el hecho de que el gobierno o alguien promueva una causa legal es peor el remedio de la enfermedad, porque va, van a empezar a quitar esto de la libertad de expresión, ¿no? De, de la libertad de expresión, como socalía algún canal en estos días. Entonces, Pero si la libertad de expresión es decir que que este gobierno no sega, que van a venir sí. los militares, que va a haber un golpe de Estado, y ya no es una libertad de expresión, me parece. Y de eso tenemos una lista larguísima y tendrían que ir en cana más de cuatro. Entonces... Yo creo que eh, no no hay la posibilidad sin una ley de medios que eh, evite que, o, o que genéricamente exprese como pasa en Alemania, no, no en Venezuela, en Alemania, que dice que no se pueden difundir noticias falsas y menos atentar contra las medidas sanitarias que plantea el gobierno en protección de la ciudadanía, y si, si vos me atendís un marco legal Pero, Pero eso es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con vos. Tiene que ir por por misa humanidad, Eduardo. Y, y, y José Pablo Feynman, y Bajul, la Nata, por supuesto que sí. Pero vos en riesgo de que eso agite a otros sectores que todavía están mirando desde un lugar en medio la, la perspectiva de cómo se van a empezar. Entonces, ahora, lo que se anunció en estos días que fue el congelamiento de tarifas a partir de que se considera internet, telefonía y televisión por cable como servicio esencial, que lo es. Que se pongan a fijar con eso, que se atenta contra la libertad de expresión, ostensiblemente manejada por un monopolio, y que luego, vamos a ver también en las próximas marchas, las declaraciones de celebrado que vayan a decir que en una medida que también beneficia sus bolsillo Porque toda esa gente que marcha, como dijimos otra vez, son 10.000, 15.000, en todo el país hay un 10.000, también los beneficia. Claro, pero ¿qué van a o sea, no, son, no son accionistas de Clarín. No, no van a salir a si yo quiero pagar mi Internet en dólares, ¿qué van a decir? Pero lo vivimos, Gonzalo, yo recuerdo ir al supermercado durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el los, los precios cuidados eran bastante eficaces, y la gente dejaba el pan de precios cuidados y llevaba el otro, y decía, no quiero el de Cristina. Cuando estuve comprar una heladera, en un centro como que acá, en, en un center en Martínez, el vendedor me dice, ¿qué crees, la heladera de Cristina? No, perdón, ¿cómo que la heladera de Cristina ¿Qué, qué, qué fabrica heladeras? <risa> y me dice, no, bueno, las de, las de la hora 12, las que están con nosotros, y yo creo. Digo, mira, eh, lo estás hablando con desprecio, yo te puedo explicar algo, flaco. Acá en el salón habían hecho vendedores, si no estuviera este plan, Acá sobran siete vendedores, y lo más probable es que vos seas uno de los siete. Y, y la porque Garbarino cerró, no me contestó nada porque lo bajaron de la mierda porque no se vendía nada durante los últimos cuatro años. Fui a ver, y Garbarino estaba vacío, y no vendían la puta de la guerra a nadie, ¿entendés? No? Por la inflación, porque la gente estaba aquí laburo, por el aumento de la pobreza, todos esos sectores de piojo resucitado, que se creen que porque tienen un salario más o que les permite llegar a fin de mes, Se ponen de lado, como, como vimos también, eh, gente que iba en, en, en cochecitos de en, en Citroën, en, en, en, en Fiorino, y eh. decían, yo soy Vicente, y verdaderamente eh, ahí tenés claro el peligro de lo que son eh, eh, los medios caracterizados, o sea, vuelcan a favor de los delincuentes y hablan de la propiedad privada, como si la propiedad pública, que es el dinero que el Banco Central le dio a Vicentín, no fuera patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas, incluso con lo que dicen estar a favor de Vicentín. Entonces, yo creo que eh, no se puede establecer una tregua que eh, unilateralmente, y es lo que intentó hacer Alberto Fernández, establecer una tregua de una agresión con eh, estos grupos cartelizados, pero claramente para estos grupos económicos, nacionales que, que buscan el alineamiento en contra de Venezuela a favor de la dictadura en Bolivia este yo creo que es para grupos, y también lo dijimos muchas veces no ganar todo es perder y ganar todo es todo entonces yo lo que hago es llamar a la reflexión a, a los oyentes, oyentes, de Radio 5 y de cuanto medio habla a, a los conciudadanos a, a, a la gente en general que tiene la la claro, que es la que le agradezco la atención y, y y que se escuche lo que uno dice normalmente, que que piensen de qué lado de la noche te que encontrar, ¿viste? Porque de esto no esto no beneficia a nadie, eso beneficia a un pequeño grupo, de, ni con solamente lo que pasa en Bebesma, en general San Martín, en Jujuy. Sí, pues, Mario, eh, Mario... Eh, Obvio, creo que el, hoy el horno no está pagoso, pero así todo... Yo te escucho, hace dice hace un par de semanas que venimos hablando de que para mí estaría faltando esa revisión autocrítica, no sé cómo llamarlo, desde, desde el movimiento para adentro. Y, y creo que por eso amplio figuras, obviamente, que lo que acaba de ser Duvalde bueno, es, bueno, no, es totalmente injustificable, no ayuda no, no para nada. Pero... Ustedes lo tienen, ustedes, te lo digo a vos, te lo digo a Gonzalo, lo tienen a un gobernador como Arcioni, que parece que tampoco de los nuestros, de, de ustedes, pero lo es. Entonces, esa crítica que también hay para para afuera también es la que para mí está faltando adentro, porque lo que viene a es ser que no, Arcioni en la provincia de Chubut, no de ahora, sino de hace rato también merece o oh, revisar eh, que también hay que ser crítico con eso. Me parece ninguna, ninguna duda que hay que ser crítico ninguna duda que hay que ser crítico pero dividimos de nuevo eh, este concepto que para mí es importante una cosa son los opositores políticos que entienden que eh, hay distintas estrategias para llegar a beneficiar a la mayoría del pueblo argentino a desarrollar los niveles de producción que se refieren, a reindustrializar el país. Puede haber distintas miradas al respecto y puede haber distintas perspectivas que te hacen parar en un momento. ¿Qué pasó? Aunque no me gusta. Lavagna. Lavagna es un opositor, no es un enemigo del pueblo. este Mar Marco Lavagna es un economista también. Dijo que que son tipos que podrían... O sea, no está de este lado porque se jugó mi padre. Este desde de eso se puede enumerar dentro del gobierno muchísimos. Saben que la baña no está dentro de la coalición de gobierno. Pero no lo está por una cuestión inconstructural. Ahora, otra cosa son los de los barrios nuevos, los pichetos, que claramente se alinean... No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Hacia el interior de la coalición se deben dar autocríticas y se deben dar también eh, muchísimas muchísimas observaciones que refieren lo, lo mismo que hablábamos en la caja de Derni. Sin ninguna duda que requiere algunas acciones la observación de quienes son sus referentes de de Jacinto Cidore Quintana del mayorto Fernández que ayer recibió a la mamá de Facundo y que se fue muy muy satisfecha, muy conforme, que claramente sintió que fue atendida por la máxima autoridad del país, no obstante no no abandonó por eso las críticas fundamentada que tiene hacia el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? Por supuesto que eso sí que es sano. Ahora, en el actual contexto que tenemos de, de una feroz gestabilización, en donde prácticamente toda la región juega a favor de que eso se produzca, no lo vemos ya en la medida que uno está acostumbrado, lamentablemente, mal acostumbrado a lo que son los tradicionales golpes militares, yo no creo que venga por ese lado. Por eso tambiéndo que Dues hizo como el que lo puso al hue en un lado y para evitar por otro esta esta desestabilización no viene de la mano de la fuerza de seguridad no aunque no quite eso que, que producirse un desencadenamiento de una avanzada golpista, no haya sectores de la distinta puertas de seguridad que, que sean eh, que abonen que abonen esa situación ahora no nace peor Como no nacieron no en el 76 tampoco, en el 76 lo que dio en el golpe fueron los grupos económicos avalados por por la, la embajada norteamericana, y como hicimos siempre, Vivela eh, no puso a Martínez, Martínez puso a Vivela, y Macri, y, y la familia Macri, y Manieta y todo lo demás. Fueron los empresarios que direccionaron las políticas económicas y direccionaron también quien llevaba la batita durante el proceso genocida. O hablamos de la Kier, si querés también, con sus 400 desaparecidos, dentro de los cuales incluso un intendente. Es decir, son los mismos sectores siempre, y yo creo que la autocrítica a nivel pueblo de no más tenemos que tratar, es clásico que aquí como juzgamos a los militares más allá de su rango, vimos por tierra con la ley de Obedincia, debido al punto final, etcétera no lo pudimos hacer con el empresariado, que son los verdaderos cerebros de ese genocidio. Es decir, nosotros pudimos meter en cana a mitad de la jerarquía, a ex como Vigela, como Galtieri, pudimos meter a, a, a como, como Verplasen, a, a alta jerarquía de la iglesia, pero si crees que no pudimos pasar a ninguno. Yeah. Esto, habla de y esto habla del poder que tienen, y por no haberlo hecho, volvieron. Claro. Sí. Entonces yo creo que hay que, que nunca más requiere que todos estos tipos vayan en casa. ¿sí? Y en muchos casos, por traición a la parte de bien. Claro. Yo Porque, recuerdo, pero... María yo recuerdo el año pasado que veníamos haciendo entrevistas con Bolivia, con y, y, y jamás en la vida se nos habría ocurrido preguntarle si cabía la posibilidad de un golpe de Estado. Hasta que después se pasó. Eh, Exacto. Entonces, el, el estar atento eh, no significa que, a ver, que pueda llegar a pasar, pero el estar atento significa que no va a pasar. Exacto. El estar atento, es decir, el intento, como te dije, arrancó el día que terminó la marcha. Luego, esas construcciones semánticas que hacen, tipo como Dualde, esto de, de libertad y la democracia, que el canalla de Macri a Gita desde Suiza, donde fue declarado persona no grata, es decir, lo que hace Patriz Aburrich, a que elija Carrió y todo lo demás, son claramente acciones de instituciones apoyadas por ese gran cañón mediático que son que es la prensa carterizada. Que prospero no, depende de lo que decís vos, del grado de atención y de organización que nos demos para pararlo. Porque en cuanto pueda, lo dan. O sea, no es que no lo dan porque son democráticos, no lo dan porque no pueden, no lo dan porque todavía hay una coalición de gobierno que se mantiene fuerte, unida dentro de todo. Hay un pueblo que no toleraría eso. Alberto Fernández, con todo lo que está pasando, tiene más de un 60% de aprobación dentro de la población. Entonces, no lo dan por eso. pues si no, lo darían. En cuanto nosotros bajemos un poco la guaridora, iremos para otro lado. No se queda ninguna duda que van a avanzar contra todos. Y eso significa de muertos. Eso significa la destrucción del poco aparato productivo que queda. Eso significa que los que no quedan muertos pueden desaparecidos del sistema productivo. Que pueden desaparecidos y que queden sujetos a lo que el mercado manda, que es que son un costo dentro de la producción. Eso, de eso depende de los, los pocos miles de puestos de trabajo que aún y que se reactive el, el aparato productivo, que es lo que se está buscando. Entonces, no, es, no no cabe la concepción de que a mí la política no me importa, porque a mí nunca nadie me regaló nada. porque no es verdad? Porque es una concepción falsa, egoísta y falsa. Porque si vos, trabajando de lo mismo, sin maestro, como me tocó a mí, trabajando durante 30 años de lo mismo, de no llegar a fin de mes y no poder alquilar un departamento de descendientes para que sean mis tres hijos, finalmente, en la última década, Pude comprar por primera vez en mi vida en coche solo kilómetros. Pude por primera vez en mi vida viajar a Europa. Pude por primera vez en mi vida tener un mando en mi bolsillo. Yo trabajé de lo mismo. Me, eh, y, y de verdad nunca me regaló nada. Pero hubo un Estado regulador que mandó del 0,5% al 6% el presupuesto de educación. Y en donde el, el 90% de su presupuesto se salario. Entonces yo lo sentí en mi bolsillo. Pero, pero, y, y, bueno, nadie... Bueno, sí. No se ha de bueno, reunión, que, haremos, um, claro Y después de esta columna, creo que vamos a agregar una columna de psicología para nuestros oyentes. Es <risa> una receta claro. eh, de trocitos tranquilizantes de la casa claro, de las cristianas, claro. ¿no? Que que la, la, ahí está y el oficio de alguna casa, ahí de hierbas naturistas. ¡Claro! ¡Vamos a hacer esto! <risa> ¡Qué es va a llamar de la casa de hierba decir, ya no tengo más porque se quemó todo. ¡Jajaja! <risa> <risa> en serio, qué grave que está ahí en las tierras chicas. Es no. dramático. Pero no, esto parte, y y para seguridad no van a estar, esto parte del neoliberalismo. Estos incendios en el en el Delta del Paraná, en el Amazonas, en Córdoba, no son casuales, no son así. No, no, no, eso es seguro. Mario, este... bueno creo que está pobre... pobre joven... ¿no? <risa> <Pobre, risa> un amor... Este, un amor... ¿no? A, ¿no? a vivir tranquilo y... y le cae un perfecho... Este... Ah. No, claro, bueno, Mario... te dejamos, hacemos tu catarsis, si querés, por privado, con muchísima... nosotros acá, no, imagínate que estamos con la incendia, estamos vivos en Córdoba, no... no creas que le mejor que vos... pero bueno... Oh, mmm, Sí, sí, la no, bien. Conozco el ritmo y conozco conozco <risas> la, la, la rutina cotidiana y y tienen la fortuna de no estar tan envenenados por lo que es la información que acá queda, yo no te entera. Claro, bueno. Aquí la posibilidad de la ventana, de donde se sierra, de salir a caminar por las orillas la Acá como que la única ventana que tenés son los medios. Claro Entonces, este, eso, eso altera un poco más el sistema nervioso. <risa> bueno, Mario, te dejamos, te dejamos a ver con un tejito. este Gracias, nos estamos escuchando el otro miércoles a ver si alguna vez que tenemos una buena. <risa> vamos a intentar, vamos a buscar, bueno, sí, el lanzamiento de un satélite mañana también, desde Bariloche, ¿hay, hay, ¿hay buenas? Ah, no hay buenas. Ah, El congelamiento de tarifas, sí. el desarrollo de las vacunas, que a pesar de todos los intentos, el sistema de salud sigue respondiendo con el sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Hay muchísimas buenas. Bueno. Hay muchísimas buenas. Sí. Ahí lo vamos a así. El médico de estudios hacemos un compendio de una noticia. Ah, muy bien. Que la calle ¿eh? Que la sal. No Loco hay mucha. No va a haber que intentar nada. No, no dejamos... que decir... ¿Eh? Vamos a dejarnos para el final alguna mala. Pues? ¡Ay, no seas así! ¡Claro! No, bueno, el productor acaba de probar la idea. Así que, así que sí, ah, vamos un, a hacer así. Un, un buenas noticias. Bien, bien, Mario. Bueno, abrazo enorme y bueno, que te sea de Buenos Aires. Un abrazo enorme. Un, abrazo. un cariño teatro, gracias. Gràcies. the Hola querida gente de Tras la Sierra Córdoba les habla Aquila Charo Charo bogarín cofundadora también del de grupo Tonolec, donde misturamos la música nativa con la música electrónica quería mandarles un saludo, un abrazo muy grande y contarles cómo estoy pasando aquí esta cuarentena en casa, la verdad es que este confinamiento nos nos obligó un poquito a todos a ser creativos y sobre todo solidarios de manera que apenas empezó la cuarentena creo que que prendió eh, el arte el arte de, de brindarnos a los otros en, en mi caso particular de hacer vivos de instagram en facebook como para acompañar a la gente también que está Eh, sola en sus departamentos, solos en sus casas y, y poder también abrir una puerta de, de imaginación eh, y brindar una calidez de compañía a través de la música, a través de la canción, siempre traccionando a través del amor. Atravesados por todo esto, eh, eh, estamos pasando todos la cuarentena, así que... Bueno, mi mensaje es un mensaje de amor para todos, un mensaje de solidaridad para todos y que reflote la creación en todos nosotros para que este confinamiento sea más leve y lo, y lo pasemos lo antes posible. Hasta pronto, querida gente, un saludo grande a el programa Un Día y muchos, muchos, muchos éxitos y mucha, mucha buena música nacional. Thank hey. you. Yeah. Programa radial con ideología. Somos la mega ardiendo, somos la rabia y la voz. Uh. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión es el eco que rompe toda verticalidad, siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar... Estimada Lucía, usted se define soldado, ni soldada disoldada, soldades y está usted en todo su derecho. Ese derecho, estimada Lucía, se lo dio el feminismo. Seguramente lo ignora que Hasta 1995, las mujeres no podíamos ser soldados, ni soldadas, ni soldades. Y la presencia femenina en el ejército, ese ejército que usted ama, estaba restringida al área de servicios. Usted dice que nadie sabe lo que es estar en una guerra. Se equivoca, estimada Lucía. Las mujeres e identidades femenina sí lo sabemos. Venimos librando una guerra sangrienta contra un sistema llamado patriarcado, que nos mata cada 26 horas, y cuyo brazo ejecutor son, mayoritariamente, los hombres que dicen amarnos. Imagínese, Lucía, ¿cuántas de nosotros dormimos noche a noche con el enemigo, sin saber si despertaremos? Dice usted, Lucía, que tuvo suerte, y yo me permito disentir. Usted no tuvo suerte, usted está disfrutando del derecho a ejercer la profesión que le gusta, y ese derecho no es mérito suyo, sino de las feministas que, en el 2013, lograron la resolución 114, que permite mujeres en la infantería y en la caballería, espacios que estaban vedados, aunque desde el 97 las mujeres podíamos incorporarnos a la escuela de formación de oficiales y suboficiales en las armas de apoyo de combate y de apoyo de fuego. Si la feminista, soldado Lucía, a usted jamás le hubieran permitido tirar con un camión. ¿Está cansada de escuchar que las mujeres nos quejamos de no tener de derechos, soldado Lucía? Imagínense cómo estamos de cansada nosotras que nos maten a media cuadra de la comisaría, de que nos viola un tío, un padrastro, un jefe, un desconocido, de que trabajar en cualquier ámbito de los considerados de hombres nos cuesta a menudo un precio terriblemente alto. Y si no, pregúnteles a las veteranas de Malvina, que vienen denunciando violación en todos los lugares en que pueden alzar la voz, a su camarada la mujer que denunció haber sido violada por sus propios compañeros de batallón en Bahía Blanca, otra en Santa Fe, y hay más, incluso las hay que aún no han podido hablar, ni siquiera en inclusivo. ¿Hasta dónde llegaremos? se pregunta usted, estimada Lucía. ¿Hasta donde sea necesario para que dejen de violarnos, de secuestrarnos, de asesinarnos? ¿Hasta quemar el cielo si es preciso por vivir? Otra vez perdito de sentir con usted que dice que las mujeres no tenemos derecho a cambiar la historia se equivoca, estimada Soldado Lucía usted tan feliz de hacer lo que hace, es la prueba de que ya lo hemos cambiado y seguiremos haciéndolo, de Cecilia Solá ah. hemos venido a cantaros que se acabó la opresión somos el eco que rompe toda verticalidad siguen soplándolos rinden quien ha una rebelión una granola que em este sistema fer desapreniendo el camino construyendo el camina la libertad se conquista con la gana de... Las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello. Somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es Esto y lo queremos ahora Queremos poder ser, queremos libertad Somos una, somos todas Séptima temporada. Un programa con ideología. Seguimos acá en un día y en este momento vamos a tener una com comunicación desde Chubut con Gabriela Bernucci para que nos comente cómo está la situación de los do docentes y en general el eh, Chubut, en esta provincia, que bueno, hace rato que vienen con conflictos con el gobierno, con el gobierno provincial, pero bueno, ella nos va a explicar bien eh, qué está pasando. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Sí, sí, sí, Gabriela, sí. acá estamos escuchando. eh Gabriela Bernucci, ¿no? Sí, Gabriela Bernucci. Bien. Sí. Eh, ¿Nos podrás contar qué pasa en tu book? Estamos viendo que hace tres meses los profesores nos están cobrando, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, no sé si si han podido ver las noticias, pero nosotros en realidad... Eh, es el tercer año de lucha constructiva que, que estamos teniendo acá en nuestra provincia. Eh, en este momento, eh, sí, nos están adeudando tres meses de, de nuestros saberes y también el aguinaldo que todavía no tenemos ninguna fecha posible de pago. Claro. sí, nosotros venimos ya el año pasado cuando dábamos noticias de Chubut, justamente porque también veíamos que los jubilados eh también están con problemas los docentes y bueno, y el gobernador, eh, el gobernador Arcion no da muestras de que las cosas cambien, ¿no? No, no, ninguna respuesta positiva para los trabajadores, la verdad que eh realmente la estamos pasando muy mal no solamente el sector docente, sino en este momento todos los estatales. Pero bueno, personalmente hablando de los docentes, este, nosotros como te decía recién hace tres años que venimos en una lucha eh, la verdad que bastante desesperante porque bueno, en, en el camino hemos perdido también a dos compañeras el año pasado después de una movilización eh, que tuvimos eh, reclamando en las calles por nuestros derechos Eh, cuando volvían a sus hogares, nosotros eh, estábamos en la provincia en la capital de la provincia, Rawson, y ellas eran de Comodoro Rivadavia, y tuvieron un accidente en la ruta este, y pasecieron. O sea que nos han pasado muchas, muchas cosas en estos tres años, la verdad que es muy, muy difícil esta situación, Eh, más allá obviamente de lo económico, que realmente ya no podemos no tenemos a quien pedirle guiado, ni a quien pedirle prestado, porque no sabemos tampoco en qué momento vamos a poder devolverlo, porque no tenemos fechas de pago, este eh, realmente la estamos pasando mal, sabemos que la situación económica es difícil para todos en este momento en el país, imagínense para nosotros que hace tres meses que no cobramos los salarios, realmente es imposible de llevar, es imposible. Claro, me imagino, nosotros supimos cobrir la noticia cuando en las dos compañeras y, y también se hablaba de reflexión. Siempre hablamos que en este contexto todo es como que uh, se ha caído como un velo que había que termina dejar de ver en, en el lugar donde todos estamos parados. Y en el caso de Chubut eh, se acrecienta más todavía, ¿no? Sí, sí. Eh, el, el problema es que Chubut está pagando una deuda eh obviamente que no no la no la hemos contraído nosotros los trabajadores, sino bueno, eh, los políticos. Tampoco sabemos en qué se ha gastado tanto, pero bueno, estamos pagando una deuda millonaria. Este nosotros como sindicato Atex también hemos presentado proyectos de ley para que para para que tengamos una ley tributaria, ¿no? Que los que más tienen paguen un poquito más. Eh, y bueno y todo esto no se ha tratado digamos y estamos dando alguna alguna solución al gobierno que es el, el, en realidad serían estos lo que tienen que presentar estos proyectos no y ver cómo salimos de, de esta crisis pero lo único que hacen siempre es este es que los trabajadores tengamos que pagar eh, la deuda esta que de hace años que, que la contracción eso no sé Eh, pero bueno, eh, nosotros seguimos en la lucha, mañana tenemos una movilización a pesar de que tenemos muchos casos acá de COVID y que estamos todos preocupados por la salud, pero realmente tampoco podemos seguir en estas condiciones porque si no nos movimos de una cosa nos vamos a morir de hambre, o sea, es como que estamos entre la, la pared, realmente es muy preocupante. ¿Y ustedes no pueden tomar su eh, reclamo a nivel nacional? Nosotros intentamos, nosotros, eh, a ver, viajamos el año pasado, el ante año pasado, viajamos a Buenos Aires, se han hecho paros nacionales de Cetera por la represión que hemos tenido en Rausel y en Comodoro Rivadavia, todos los trabajadores, eh, digamos, que han ocupado y nos han apoyado, pero bueno, eso, acá el tema es una decisión política y los políticos que tenemos en este momento no están tomando cartas en el asunto. A ver, mira para otro lado... No nos dan ningún tipo de respuesta no nos responden no nos atienden este esta situación te vuelvo a repetir hace más de tres años que estamos viviendo esto Nosotros hemos hemos hecho una un acampe eh, 180 días que lo hemos sostenido en la puerta de de la, la casa de gobierno hemos hecho una toma pacífica del Ministerio de educación que tuvimos 40 y pico de días también hemos hecho corte de rutas Eh, los chicos acá, eh, los estudiantes en las escuelas de Puerto Madryn, eh, hubo creo que cerca de dos escuelas tomadas específicamente con los estudiantes apoyando sí. también eh, a los docentes y además también reclamando por infraestructura porque acá las escuelas se están cayendo a pedazos literalmente porque el gobierno no invierte. Eh, Hemos hecho, a ver, de todo. Ya no sabemos qué hacer para que este gobierno nos dé una respuesta y solucione eh, esta situación que le corresponde a eso por la responsabilidad que tiene, ¿no? y en este contexto que lleva tres años eh, aproximadamente eh, ¿cómo han hecho porque por ejemplo eh, uno bueno escuchando las entrevistas que hacen que para los docentes no ha sido fácil dar eh, clases ¿no? en este contexto donde por ejemplo para eh, los datos en el teléfono hay que contar con wifi en el caso cómo, cómo, cómo ha sido? Bueno, nosotros estamos, eh, muchos, con retención de servicio, porque como no, no nos pagan, nos sea, adeudan tres meses, hay muchos compañeros y compañeras que están en retención de servicio, eh, también hemos estado en medidas de paro, y cuando, eh, digamos, en este momento, por la pandemia, muchos docentes también decidieron eh, trabajar, no por el hecho de, de seguir respondéndole al gobierno, sino por el hecho de acompañar a su familia y a los alumnos que también la están pasando muy mal económicamente. entonces es como para no dejarlos no solos y, y bueno y que esté el, el docente presente digamos de alguna manera. Y eso se hace con la plata que uno puede y a veces bueno si no tenemos datos ya no, no podemos seguir trabajando. Este, esto es todo como, bueno, acá en Chubut hace años que venimos eh, poniendo plata a los docentes de nos introducimos para todo, y también para trabajar virtualmente, o sea, pero realmente ya no lo podemos obtener, no lo podemos obtener. Nosotros también, este, desde la agrupación nuestra, de la TEC, que trabajamos con la CTA en las frentes barriales, en, estamos eh, en varios barrios vulnerables haciendo hojas populares, Eh, bueno nos ayudamos entre todos como podemos este y seguimos resistiendo ah, no me deja de sorprender tres años de lucha y pareciera que no se ve como mucho un panorama muy alentador eh no y los medios eh, a nivel nacional se hacen eco del pedido de ustedes de su reclamo eh no la verdad que en este momento no. Eh, tuvimos así como mm, un poco de visibilización cuando tuvimos la represión, cuando nos repimieron. El año pasado también, eh, en un momento, en una manifestación, eh, detuvieron a nuestro secretario general de Arcecha, Santiago Guzmán, este, cuando nada, cuando estábamos movilizando, eh, y fue una situación también bastante... Eh, digamos, compleja y desesperante, porque no sabíamos a dónde lo habían llevado, lo privaron de su libertad, eh, y no sabíamos dónde estaba, hasta que, bueno, lo liberaron. eh En ese momento yo creo que sí se deshabilizó un poquito en los medios nacionales, pero bueno, después siempre hay noticias como más importantes que que van tapando la realidad claro. nuestra. Claro, ¿y ustedes llevan reclamos a la justicia, al Poder Judicial, cómo funciona ya como en el del país? el poder judicial funciona como el gobierno de la provincia de Chub, lamentablemente. Okay. Bueno, vamos a recordar que hoy es 1 de agosto, que ustedes tienen una movilización mañana. Mañana tenemos una movilización sí, sí, eh con todos los los gremios estatales. Eh hoy hubo una en la en la capital de la provincia, en Rawson, que que también participaron los demás gremios estatales y mañana tenemos una acá en Madrid. Nosotros estas movilizaciones siempre las hacíamos en la en la capital de la provincia, porque bueno ahí está la casa de gobierno, pero con esto de la pandemia no podemos viajar no podemos trasladar. entonces se decidió que en cada, en cada ciudad se haga la movilización. Nosotros en Madrid la hacemos mañana este en la puerta del hospital de nuestro hospital municipal de acá de Madridrid eh, ya hace dos meses que hay una carpa donde están los compañeros de salud. Eh, también pidiendo por sus derechos, eh, y mañana vamos a salir de ahí, salimos del hospital y nos movilizamos junto con ellos y junto con los demás grandes estatales. Claro. ¿Y cómo están las casas de COVID? y en este momento hay creo que 49 casos positivos. ¿Y el gobierno y el actuando como actúa en todo con el tema de la pandemia? Y el gobierno, eh, la verdad que es muy difícil de creer, eh, porque, bueno, eh, nunca habla con la verdad, así que eh, suponemos que lo que dicen puede ser verdad, suponemos, pero no no tenemos la certeza de que sea así. Claro, claro, Bueno, Gabriela, estamos hablando de Chubut y, bueno, acá en los grupos abiertos para lo que ustedes quieran comunicar, eh, vamos seguramente a, a juntar alguna noticia más entre mañana y pasado para saber cómo, si tienen alguna respuesta en algún momento, ¿no?, de sus reclamos. Bueno, esperemos que sí, este la verdad que esto es muy cansador, nosotros Además de lo mal que lo estamos pasando por toda la pandemia nosotros eh, tenemos esta situación eh, encima que que no nos no no no, no nos deja ver eh, como un camino medio como te podría decir como una solución posible no tenemos respuesta eh como te decía antes del gobierno tampoco se sienta a, a dialogar con los con los docentes y con los gremios estatales, o sea, nada, seguimos luchando, eso es lo que nunca vamos a dejar de hacer, por supuesto, es seguir luchando. Bueno, Garela, de acá un abrazo enorme y ojalá que, bueno, que, que la próxima vez que hablamos con tu gusto sea porque hay una solución, que es como que uno siente vergüenza, ¿no?, de, de tener que llamar, el año pasado hemos hablado cubriendo esas notas y parece que nada cambia, así que bueno, vamos a ponerle la cita de que en algún momento tengan buenas noticias, como es el derecho de ustedes. Bueno, ojalá, ojalá que así sea, porque la verdad que yo siempre que, que hablo con los medios, este digo lo mismo, nosotros lo que queremos es trabajar como cualquier trabajador y trabajadora, este queremos estar en el aula, porque para eso estudiamos, somos docentes, si queremos estar con nuestros alumnos, pero realmente en estas condiciones es imposible si no nos pagan como corresponde, si no arreglan las escuelas como corresponden si no pagan las partidas eh, que se les pagan a las escuelas como corresponde, la verdad que es imposible, es imposible, por más que que quisiéramos, no no podríamos estar en el aula porque las escuelas tampoco están en condiciones. Este, pero bueno, yo eh, nunca dejo de mencionar esto porque realmente lo que queremos es volver a la normalidad, a tener una vida normal, a levantarnos, a ir a la escuela y a trabajar y estar con nuestros chicos, pero realmente en estas condiciones no podemos. Así que ojalá que el gobierno de Chubut en algún momento nos escuche, nos dé alguna respuesta y que podamos estar en las aulas, que es lo que todos queremos. Ojalá, ojalá, abrazo enorme Gabriela Muchas gracias, muchas gracias por comunicarte No, por favor tarde tardes Hasta De tu pelo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho ahora soy silvestra de espuma cuando el tren se va miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna o que la duende un ganadoita iba fue sincho cuando repartieron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 soy buscando el salario maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago es cierto los maestros queridos para ello va esto. soy el que quedó en medio los ranchos. Pacho del fiao, amate y guiso inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Almazo trampiao, quiero torcerle un destino ¡Levántate cagón! canto un argentino Sayala al vidao el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y salió camino hacia el sol para curar estás escuchando un día nunca más es nunca más. Repudiamos enérgicamente las palabras del ex presidente de la nación, Eduardo Dualde, en el programa Animales Sueltos, quien mencionó la posibilidad de que el país se encamine hacia una guerra civil con el desencadenante de la pérdida de la continuidad democrática. Estas palabras son de extrema gravedad institucional y no deben ser consideradas sólo como un simple análisis, ciertamente errado, del contexto argentino. A diferencia del señor Eduardo Dualde, responsable político de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, respetamos y defendemos la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Comunicadores del campo popular. press Què l'ran sin uniforme? Poiscar-lo fes igual! Oh! Séptima temporada. Un programa con ideología. para despedirnos bueno eh, intenso sí, como, como todos los miércoles eh, yo en algún momento había pensado que por ahí con el nuevo cambio el cambio de gobierno dije bueno, por ahí menos trabajo no, mentira, mentira. mentira. mentira. Eh, bueno, hoy el martes se llegó la autopsia de, de ese cuerpo que se encontró que se sospecha que puede ser Facundo Estudillo Castro, ¿no? Mm. Eh, recién se va a saber Entre el 4 o 5 de septiembre Se van a tener los resultados eh, Bueno, como siempre eh, La madre estuvo con El presidente Salió bastante conforme Pero ella sigue obviamente pidiendo eh, Saber qué pasó con su hijo ¿no? No, También había otro chico desaparecido Lamento no acordarme en este momento El nombre, que apareció Dudosamente borcado El juez de la causa lo quiere Contar eh, Cerrar. Quiere cerrar, de hecho quiere cremar el cuerpo, y bueno, los hermanos están pidiendo que no, porque, ¿cómo puede ser? Claro. Eh, también en extrañas circunstancias, bueno, y ahí así, un, lamentablemente, un largo, etcétera, de estos casos dudosos, donde siempre está sospechada la policía. También falleció otro bebé, Wichi. Mm, del coronavirus. De coronavirus. Exactamente. Siguen ellos reclamando que en algún momento se les prometió, y que los iban a atender y siguen en las mismas circunstancias como hace como hace mucho tiempo, lamentablemente. 500 años. Como 500 años, ¿no? Y, bueno, no, seguramente algo se me está escapando. O sea, hemos hablado de los incendios en el, en el programa. Yo no creer que Schiaretti diga que esto es culpa del clima, que no nos está ayudando. Pero bueno, todos somos el cinismo de esta gente, ¿no? Bueno, me, eso me, me, me hace recordar cuando Macri dice que buscar un submarino es muy chiquito y el mar es muy grande. Claro. Me suena lo mismo. Bueno, los 44, las familias de los 44 de la era San Juan siguen pidiendo justicia, ¿no? Obvio. Porque eh, se sienten que la, se sienten abandonados eh, por la justicia justamente, por el Poder Judicial y por y por todos, en general leía la otra vez una nota porque nadie se acuerda de eso y ellos necesitan saber también qué pasó con, con su gente no eh, y bueno repudiar como leímos acá un comunicado, los dichos de Dualda eh, algo que ha sido tan doloroso para la historia de Argentina y de Latinoamérica en general el tan suelto de cuerpo venga a decir que lo que dijo, no de que va a haber un golpe de estado, que no va a haber elecciones, eh, es totalmente repudiable. Sí, totalmente. Eh, ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Por qué radio salimos? Eh, bueno, estamos saliendo por Radio El Grito, 88.5, Los Hornillos, por Radio FM, Cierras como Chincones, 107.9, San Pedro, y acá, en nuestra casa, por Radio Tincu, 107.9, Mina Clavero. Bueno, y por Radio Tincu.blogspot.com. Sí, que... Ahí va. Ay, radio Tincu.blogspot.com. Com. Claro. Ahí está. Eso es para internet, si las hay que escuchar desde... África. ¿Por qué? Ushuaia iba a decir. Pero bueno. ¿Qué de África? ¿Por qué discriminas a África? Siempre discriminan África, ¿viste? ¿Viste cómo son? Discriminan más Ushuaia que África. Oh. <risa> ¿Nos vamos? Nos vamos, mejor. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene dándole de ese abrazo a todos esos seres que, que uno quisiera abrazarlos en estos tiempos no, no podemos hacerlo y a todos esos niños que vamos no, como dijimos en la editorial nos va a quedar otra eh, otra no les queda otra a ellos que construir este futuro que no le pudimos que no le podemos garantizar todos juntos esto fue un día quédate en casa si pod